Encuentros cercanos Unos encuentros cercanos que esta noche reciben a un personaje de primera Un historiador fantástico, a José Luis Corral Profesor titular de Historia Medieval en la Universidad de Zaragoza Medievalista que ha centrado su investigación en la España su hermana ...y en La Historia de Aragón... ...y autor de numerosas... ...novelas históricas... ...acaba de publicar... ...junto a Alejandro Corral... ...El Batallador... ...y anteriormente... ...Los Austrias... ...El Tomo 1... ...El Vuelo del Águila... ...El 2... ...El Tiempo... ...En Sus Manos... ...pero... ...él... ...surgió... ...a la fama... ...y apreció la fama... ...cuando trató... ...y investigó... ...sobre un personaje... ...del que hablamos esta noche. Hablamos de un libro clásico... ...de un personaje absolutamente clásico. José Luis Corral, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Un personaje clásico... ...indiscutiblemente el Cid. Todo el mundo habla del Cid. ¿Quién era el Cid en realidad? ¿Era uno de ellos? ¿Era uno nuestro? ¿Hay leyenda y ficción? ¿Era un mercenario? ¿No era un mercenario? Hay muchas preguntas sobre este personaje. Eh, bueno, uno de los problemas que tenemos a la hora de afrontar la figura del CID es tratarlo desde la perspectiva del siglo XXI y, en consecuencia, nos equivocamos porque juzgar a personajes del siglo once con los valores, con los parámetros, con la perspectiva de 900 con mil años después es un error tremendo, por eso hablar de un mercenario sería realmente un poco exagerado porque hoy en día sabemos lo que es un mercenario pero en la Edad Media, en el siglo XI el Cid, además de ponerse al servicio de algunos señores, como por ejemplo los reyes musulmanes en Zaragoza también salía, como dicen algunos textos a buscarse el pan, a ganarse el pan porque era un caballo de frontera realmente era un hombre de su tiempo, era un hombre que vivió en la frontera, a mitad de camino entre el mundo musulmán y el mundo cristiano en una época en la cual la guerra era un oficio y por tanto el CIS era realmente un hombre de guerra, un señor de la guerra que estuvo con los cristianos, que estuvo con los árabes que estuvo con todos, eh, no enarboló ninguna bandera A bueno, contrario eh... de lo que puede pensarse que algunos enarbolan una bandera y dicen <risa> yo soy mi personaje histórico favorito es el cid bueno el Cid ¿cuándo? cuando luchaba con, eh, con los cristianos o con los árabes claro. bueno es que es una de las grandes mentiras que se han contado sobre la historia de Cid ha sido la manipulación de este personaje alineándolo exclusivamente del lado cristiano cuando él durante ...prácticamente seis años entre el año 1081 y el año 1086 fue lo que llamaríamos el caudillo... ...el capitán general de las tropas musulmanas, del ejército musulmán, del rey musulmán de Zaragoza... ...por tanto combatió al lado de los musulmanes en más de una ocasión... ...pero es que también combatió contra los cristianos, derrotó al rey de Aragón en una ocasión... ...derrotó en dos batallas a los condes de Barcelona, al conde de Barcelona arrasó la Rioja, que era un territorio eh, cristiano castellano y además, cuando conquistó Valencia en el año mil noventa cuatro lo hizo bajo su bandera. Hay una escena muy mítica. Eh, la película El Cid de Charles Muggeston dirigida por Anthony Mann, en la cual se ve eh, cómo entregan la corona de Valencia, la corona musulmana de Valencia a Alfonso VI por parte del Cid. No, es verdad. El Cid conquistó Valencia como un señor natural, como un señor absoluto del territorio. Y como dicen las crónicas musulmanas, el Cid combatía bajo su bandera, su única bandera. Has dicho en una entrevista que el Cid real es más heroico incluso que el de las leyendas. Eh, mucho más, porque el, el Cid de las leyendas, el Cid que empieza a construirse con el poema, sobre todo, el poema de... bueno, ya con el Carmen campidoctoris ¿no? Una especie de poema cronístico escrito poco después de la muerte del Cid o incluso en los últimos años del Cid, pero sobre todo con el poema del Cid, ese poema compilado en siete 120, por un tal Perabat, presenta unos elementos literarios, pero la figura histórica del Cid, que yo trato en mi novela del Cid, el Cid, del año 2000, es una figura realmente fantástica, porque reúne todas las características de ese gran señor del siglo XI, el hombre que se hace a sí mismo, el hombre que combate contra la adversidad. Eh, fíjate, el Cid estaba destinado, era el hijo de un importante noble de la frontera, entre Castilla y el reino de Pamplona, allá en las tierras del norte de Burgos, y estaba destinado a ser pues un, se un pequeño señor feudal, un pequeño señor al servicio de los reyes de Castilla. Pero por avatares del destino se convirtió en un hombre extraordinario, un hombre que fue, al margen de los reinos musulmanes y cristianos de la península ibérica, un señor autónomo, el único gran señor de esa Europa que construyó, un señorillo como es el Reino de Valencia eh, de alguna forma por su poder, por su voluntad y por sus ganas de trascender a su propio destino. Por eso es un personaje mucho más importante en la historia que en la literatura, aunque también es verdad que la mayoría de los españoles conocemos al Sid más por la literatura que por su propia historia y por Hollywood también ¿eh? bueno y por la gran película la, sí? la película es, es fantástica ¿eh? que hay que reconocer que como película es una película extraordinaria es un artefacto cinematográfico extraordinario pero la película desde el punto de vista histórico pues tiene muchísimos eh, problemas muchísimas lagunas y mu muchísimos errores pero bueno lo que importa es que es una película que no es la historia de Cid, claro. sí que es una película sobre este personaje de todas formas el cine ha hecho algunas cosas un poco extrañas ¿eh? porque ya que hablamos en de cine. Eh, los indios eran los malos eh. bueno, el cine ha hecho auténticas barbaridades y yo estoy preparando un artículo que voy a llamar algo así como es curioso ¿no? los visigodos y el séptimo de caballería y es curioso como precisamente en las películas veíamos aparecer al séptimo de caballería que se comportó de una forma absolutamente miserable con los indios y con unas traiciones y con unas matanzas indiscriminadas allá en los territorios del medio oeste norteamericano y en cambio por pues, los niños españoles aplaudíamos aquellas películas del sábado por la tarde hace pues 30-40 años cuando aparecía el séptimo de caballería matando indios, pero bueno, esto es la propaganda de Hollywood, la propaganda del cine, la que lo ha hecho con los indios de las praderas americanas, pero que también lo ha hecho con el Cid. ¿Y se ha utilizado mucho eh, políticamente la historia y en concreto personajes como el Cid? Bueno, el Cid ha sido uno de los personajes más manidos, más manipulados, más alterados y más utilizados por la historia de España ya desde el propio momento de su muerte se utilizó precisamente para incentivar a los cristianos contra los musulmanes, el poema del Mio que se escribe, se compila, en 1207 no deja de ser una campaña de propaganda extraordinaria para incentivar a los cristianos a la conquista de Valencia, como así ocurrió 30 años más tarde, pero es que además se utilizó por parte de los reyes católicos, se utilizó especialmente en el franquismo de una forma tremenda ¿no? el propio Francisco Franco se hizo pintar se hizo eh, un cuadro que es por ahí muy famoso vestido a la manera del Cid como si fuera una especie de Cid revivido cuando el año 58, 1958 si no recuerdo mal, se levantó se ese monumento, esa estatua a caballo del Cid, allí junto al Paseo del Esporón al ahorito de la Diputación Provincial y del Teatro Principal de Burgos, pues resulta que estuvo Francisco Franco con toda la parafernalia del franquismo. Había las figuras del CIR como una especie de personaje eh, conquistador, hacedor de España, el español perfecto, todo eso era mentira. Pero bueno, Esa utilización política de los grandes personajes, y en este caso le tocó al Sid, y de forma muy intensa, ya digo, especialmente en el franquismo. Eh, ¿Pelayo existió? ¿El que inició la reconquista? O, ¿O fue lo que nos contaron? ¿O también es una historia un poco cogida de las manos? Bueno, sí, he leído algunos de los comentarios que se han hecho sobre don Pelayo por parte de ese partido político que tiene nombre de un antiguo diccionario, y desde luego <ríe> sí. estamos en periodos de represión, ¿no? Casi ya a punto de votar. No, no, o ya, ya. Ya no, ya son más de las 12, o sea que... Ah, ya, ya no Pero, eh, eh, pero bueno. me, me, ha, me ha gustado mucho eso, no de diccionario, sino de antiguo. Que un poquito bueno, es, ese, ¿eh? sí, de antiguo, efectivamente, y es una barbaridad, es una manipulación de la historia tremenda. Don Pelayo existió, pero apenas conocemos quién fue este personaje. Lo que no existió, y ahora estoy con un libro sobre eso, fue la batalla de Covadonga. Pero se nos ha presentado un mito, la batalla de Covadonga se inventó a finales del siglo IX en la corte de Alfonso III, un rey de León que necesitaba un mito, el mito necesario para justificar el neo el neogotifismo de su reino, y para eso se inventó sus cronistas, los cronistas del Reino de León, se inventaron la batalla de Covadonga que no existe en ningún texto anterior al año 883 que es cuando aparece la primera crónica la crónica silense, la crónica del ciclo de Oviedo sobre, sobre esta esta batalla ¿no? y claro, se le atribuyó a Don Pelayo porque es el primer rey de Asturias, pero no sabemos muy bien quién era Don Pelayo, si era el duque eh, el hijo de un duque de Asturias si era un visigodo renegado que se había refugiado huyendo de la invasión del Islam, pero desde luego la batalla de Codunga jamás existió. No aparece en ni una sola fuente musulmana de las veintitantas crónicas que tenemos sobre la época, no aparece en ninguna de ellas y no aparece en ninguna crónica cristiana, las cuatro grandes crónicas cristianas, la crónica mozárabe, la crónica bizantina, la crónica profética, en ninguna de las crónicas cristianas antes del año 883. Y curiosamente aparece la batalla de Codunga de repente pues 160 años después de la presunta batalla. Jamás existió esa batalla. Fue una copia de un texto de la Biblia, del libro primero de los jueces, donde aparece el juez Josué, y basta simplemente con cambiar la figura de Josué por la figura de Pelayo. Además, fíjate, Oye, en eh, cónicas... Josué acabó con lo mismo eh, que Pelayo, eh, casualmente. Eh, con los caldeos. <risa> claro, claro, sí, sí. sí. Claro. Porque la, el relato de, la crónica, de las crónicas del ciclo te, del de Alfero III de León copian la Biblia y claro. copian las, las batallas de Josué cambiando José por Pelayo. Y nos encontramos con el contrasentido absoluto de que Pelayo derrota en Covadonga nada más y nada menos que a los caldeos, que vivían en los tiempos de, de hace pues, 3.000 años en las tierras de Ur, en el sur de Irak. Es una invención muy interesante, evidentemente, un mito necesario, pero jamás existió la batalla de Coadunga. Por tanto, todos estos mitos que nos cuentan de una forma un tanto, pues como digo, eh, interesada este partido que suena a diccionario viejo, están absolutamente fuera de lugar, fuera de tiempo y son un intento claro de manipular la historia... Eh, no sé para qué, porque tampoco les causa mucho beneficio por cierto, ser y demostrar una ignorancia tan grande como la que están demostrando en algunas opiniones con respecto a la historia me refiero eh, se ha utilizado mucho la historia históricamente eh, la utilizaron los nazis en su momento la han utilizado eh, ese reino eh, catalano aragonés que, que nunca existió eh, cuántas cosas se han inventado en nombre de la historia la historia es fantástica pero la historia es una, la historia no se puede cambiar Eh, los hechos no se pueden cambiar. La interpretación de la historia, evidentemente, depende de las épocas. Vemos la, la historia desde nuestra perspectiva. y La historia no se ve ahora igual que en el siglo XIX, por supuesto. Pero lo que hay que hacer es, muy, es ser muy honesto y muy honrado. Y, sobre todo, eh, un historiador honesto, honrado, tiene que analizar las fuentes e intentar ser lo más imparcial posible. Es imposible, ¿eh? La imparcialidad resulta, no existe. Pero, por lo menos, no manipular y no aprovecharse de la historia, manipular la historia para buscar un rédito político en un momento determinado es lo que hizo Franco, es lo que hicieron los reyes católicos y es lo que ahora están haciendo pues bastantes partidos políticos o determinados ámbitos de carácter nacionalista pero ojo, cuando digo nacionalista me refiero al pan nacionalismo catalán o al vasco o al lagorés, pero también al pan nacionalismo españolista ¿eh? que en el sol de falsificar la historia nadie puede tirar la piedra y esconder la mano. La historia manipulada también, eh, pero la historia, eh, si tiene personajes eh, grandes, uno de ellos es el Cid y otro de ellos eh, que... Tú lo conoces muy bien. Es Felipe II y Carlos I. Son dos personajes monumentales. Nunca en la historia de la humanidad, hemos hablado contigo en algunas ocasiones de ellos, nunca en la historia de la humanidad existieron personajes que tuvieran ascendencia sobre tanto territorio bueno, yo ahora eh, acabo de terminar la trilogía sobre los Ostrias el último volumen, el volumen tercero salió hace aproximadamente ocho meses a principio de año y realmente eh, escribiendo esta trilogía sobre Carlos I de, de España y V de Alemania llego a la conclusión de que es uno de los personajes que más poder han tenido en sus manos de la humanidad y esto es importante ¿no? estaría entre los cuatro o cinco grandísimos personajes en cuanto a acumulación de poder en sus manos los otros serían pues quizá Alejandro Magno, eh, César Augusto, Justo, Gengis Khan, el real emperador de los mongoles, pues entre esos cuatro o cinco grandes grandes eh, líderes del momento eh, histórico determinado estaría sin duda alguna Carlos de Austria y claro, también Felipe II. Y uno de los historiadores más grandes de nuestro país, eh, fantástico como siempre, José Luis Corral que esta noche ha estado con nosotros en La Rosa de los Vientos. José Luis, como siempre, un enorme placer. Gracias. A vosotros, a vosotros. es un placer hablar con vosotros. Un saludo. Yeah.